Las letras de los temas editados en esta grabación son ficticias. No representan necesariamente las opiniones del intérprete. Cualquier relación Cualquier con la realidad, con la es, realidad solamente es solamente coincidencia. DJ Kroos Así que, yeah cuarto patá, patá, patá, Si te pilla lo paco, dile chao a la pata. Oye mujer, un hombre se está muriendo pichis. Pichis. Pichis. Pichis. qué dolor, qué dolor, pegue en mi corazón ah, Cuando éramos más chicos, comente adultas <risa> Esto es para toda mi hija, danjo el aquí en la calle ¡Ah, Esto empató a mi clica, abajo el en la calle Aquel verano, aquellas cosas ¡Chichu! ¡Udice! ¡Chichu! ¡Udice! ¡Udice! ¡Chichu! ¡Udice! DJ Prons, el pola en la casa ¡Chichu! ¡Cuarto pata! ¡Chichu! ¡Cuarto pata!